Hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que angelan nada oscilar de tragedias y triunfos que duran un segundo.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 muy frecuente que aparezcan virus nuevo, nuevos y que por mala suerte sal, salten a los humanos. Esta parte tenemos poco control. Eh, sobre el sí que tenemos control es sobre la parte de eh, evitar quizá esta, esta infección que salte de animales a personas. Eh, lo hemos visto quizás el origen de esta enfermedad desde este mercado en, en China, pero ha habido otras enfermedades desde SIDA a ébola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 Hablo de las cuatro grandes epidemias que existen y que quizás no, no recordamos si las es una de ellas. Y Pero la malaria, pensemos en la malaria, es una enfermedad infecciosa que está causando miles y miles de muertos cada, cada año y ni siquiera hablamos de ella. Es verdad, eso que dices. Es importante porque además hay...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 Otra característica mas